Buenas tardes, Jessy. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Acá estamos, regresando a las lides de la comunicación comunitaria, en nuestra casita kermesera, Nos retiramos un ratito al garage, Jessica, para, para cambiar el filtro de aire y volvimos a la carga porque hay mucha necesidad de comunicar y de, que, y de que a la gente, a las personas que nos escuchan regularmente, la sigamos acompañando. Vos sos una colaboradora nuestra, prácticamente, Jessy. <risa> Che, sab, sabés que desde hace bastante que venimos este, con expectantes por, por lo que puede llegar a aportarnos a cada UNE este, como, como formación eh, la escuelita, la Escuela de Educación Popular Dora Barranco este, que estaría posiblemente funcionando, creo, si no me equivoco, a partir de mayo. ¿Nos podés contar acerca de, de la Escuela de Educación Popular Dora Barranco, Jessica? Sí, sí, sí, Juan Pablo. Es una formación de formadores, entonces eh, sería eh, para que las personas puedan eh, este, enseñar también sobre educación popular a otros. Entonces está bueno para talleristas y está bueno para todos, porque aparte eh, no se necesita, eh, no, no se pide en particular como requisito tener algún nivel académico para tomar la formación. Entonces está muy buena para militantes sociales, para nosotros, va, para todos nosotros, eh, va a ser una formación de un año que se va a realizar eh, una vez por mes, un domingo por mes, de 10 de la mañana eh, a 5 de la tarde. Eh, es una escuela que ya eh, se desarrolla en capital desde hace 15 años, y bueno, eh, esta gente, o sea... Eh, nada Bueno, ya la vienen desarrollando, y bueno, esa es la idea, por ahí traerla a La Pampa, porque una formación así, este, como que, no, nunca hubo en La Pampa y algo así, este, y está buenísimo, y hay mucha necesidad, mucha demanda, eh, ya tenemos más de 50 inscritos ya para la formación. 50 y bueno, y hay algunos algunos que nos demoramos este porque todavía no nos inscribimos porque claro, viste cómo es el el, el paisa de, de, de confiado, dice, "No, si nosotros somos, estamos en la organización." Ah, más vale, hay que inscribirse no, no. igual, hay que inscribirse igual. Más de 50 somos ya. Mira, sí, yo, sí, sí, ya somos más de 50 y antes de que sea público, así que ya por el Facebook nomás ya cuando vieron la formación por el Facebook ya se ya se habían anotado ahí y, y bueno así que está buenísimo eh, hay distintos temas que se van a tratar eh, que va a ser bueno educación popular en sí empieza hablando como desde ya desde Sarmiento a Pablo Freire así que ya vamos a arrancar como bastante caldeada las cosas con respecto a las nuevas a las pedagogías y nuevos paradigmas para ver el tema de la educación S ¿no es cierto Sarmiento Después, dijiste Sí, desde Freire y salmiento Diferencias, ah, sí, sí, sí. De lo que plantea una, ed una educación formal, una educación institucionalizada que, que está aceptada socialmente, y estamos hablando de una educación popular, para ir ya de entrada, arranca con ese tema, así que como para ponernos en tema. Eh, después los otros temas, los movimientos sociales, feminismo también, teatros de las personas oprimidas y corporalidades, extractivismo, bachilleratos populares y pedagogías críticas, y educación de adultos eso van a ser los distintos temas que se van a desarrollar en cada una de las clases. muy bien, la verdad es que es bien amplio, es un abanico, Jessica ¿eh? sí, sí, buenísimo y al no tener formaciones como para todos, bueno, está la educación popular plantea, no es cierto, un conocimiento Este, de la comunidad y de las personas, no es el profesor que va a dar el conocimiento a las personas, sino hablamos de un conocimiento colectivo que se crea a través de la experiencia de cada UNE y así se va avanzando en la creación eh, de un conocimiento en cada UNE, ¿no? desde un lugar más placentero, ¿no? desde esta cuestión de la educación rígida, formal, que, que estamos acostumbrados en. la colegio, entonces va a ser es como muy placentero, van a ser clases muy placenteras y bueno es otra forma de ver todo esto ¿no? entonces de ver la educación el conocimiento desde, desde otro lugar ¿Cierto? La verdad que es sumamente interesante para las comunicadoras, los comunicadores de acá a la vuelta, de acá a la, a, de acá cerca, y la, la, la manera en la que se va a dictar, este por ahí también ayuda a que pueda participar alguna persona del interior de la provincia, ¿no es cierto, Jessy? Sí, sí, va a ser los domingos, el segundo domingo de cada mes, probablemente eh, menos planteamos uno que sería de julio, ¿no? por el tema de las vacaciones, por ahí va a ser el primero, Y en octubre, por el tema del Encuentro Nacional de Mujeres, por ahí también va a ser el primer domingo. Pero después normalmente se va a desarrollar todo el segundo domingo de cada mes, y este va a ser de 10 a 17 horas. Eh, también ahí eh, eh, viste es, es como muy económica la formación, sale 200 pesos en inscripción y 100 pesos... Este, cada clase y eso eh, eh, va a haber una este, un buffet popular adentro y es organizado por la Comisión Vecinal de Villa Elisa así que va a ser todo como muy en familia algo de feria, entonces va a ser como bastante este, así como una onda muy quermesera muy popular, muy muy de todos va a estar la muy bueno kermesera dice Jessica Magio <risas> Hablando con nosotros, la verdad que está muy bueno que lo menciones, porque la Kermés también está involucrada en esta en esta movida que tiene que ver, va a desembarcar este de alguna manera la educación popular, a pesar de que ya sab sabemos que ya existen experiencias, ¿no es cierto, Jessy? No, sí, sí, totalmente. Esto es una formación de un año, ¿no? Y estuve y la vi a Dora, a Dora Barranco hace unas semanas allá en La Plata, Fui a la, a la presentación de Honoris Causia y se emocionó muchísimo de que se dé la formación acá en Santa Rosa. Ella es una madrina, pero muy presente. Va mucho a las formaciones de esta, de esta Escuela de Educación Popular, así que prometió que iba a venir, que sin dudas iba a venir, que como sea, ella en alguna de las clases iba a venir, eh, y eso para estar con nosotros acá en Santa Rosa, porque Dora sabemos que es pampeana, ¿no? y sabe de nuestra, ya de nuestra... De, de nuestro trabajo de territorio, con la feria feministas trabajando, ya venimos hablando desde el año pasado, eh, lo que pasa es que no ha podido venir, bueno, por, por un montón de de, ¿no cierto? de compromisos, y eso que fue que fue tomando después de que salió electa senadora, ¿no es claro. que también es asesora del presidente, todo, y entonces, bueno, como que no ha podido venir. Pero prometió que iba a venir a una de estas clases, así que en algún momento la vamos a tener a ella acá, eh, así que visitándonos... Así que como está muy contenta con que se haga acá esto. Así que qué bueno que va a estar, Ceci. Sí, sí, sí, buenísimo. Así que ella también va a estar. Yo estuve escuchando ahí el, el discurso que ella dio en el honor de causa y bueno, tiene que ver este, mucho con nuestro feminismo, con el feminismo de la pampa. con eh, O sea, la verdad que que que o sea que lo que decía acordaba mucho con lo que nosotras eh, pensamos acá. está Está muy bueno, la verdad que que es, es una gran eh, feminista eh, de nuestra provincia, así que, no, la verdad que eh, estuvo muy bien, todo, está, está, como, está como bueno haberla conocido, y la verdad que todo suma, todo suma. Y en ese mismo momento que estaba con ella, que nos saludamos ahí muy emocionada, eh, llamaban eh, de la cooperativa para asegurarnos la, la formación, así que se dio todo junto. Entonces le uy, ya está confirmada la formación, y fue todo ahí nomás. Así que en ese momento dijo, eh, sea como sea, yo voy a ir en algún avistar, así que este, espéreme allá. Muy bien, muy bien. Va a ser todo un año que, en el que vamos a tener la posibilidad de estar creciendo como comunicadores y comunicadoras. Jessica, la verdad es que esperamos que, que por supuesto, que nuestras compañeras y compañeros lo sepan aprovechar. Che, seguro que vamos a volver a hablar dentro de un tiempito de esto para refrescarlo al tema, porque falta para mayo y por supuesto que esperamos que se dé este otro clima para ese momento y que lo podamos estar viviendo como una verdadera fiesta de la comunicación. Por ahora no, sí, to totalmente la idea por ahí, bueno, después vemos cómo hacemos la estrategia de comunicación y esto con respecto al tema, pero también podemos hablar con cada profe que va a venir cada fin de semana, una semana antes, podemos ir viendo que en quermés se vaya, eh, se vaya este, teniendo relación con los profes antes de venir a Santa Rosa y eso para ver en qué charla se va a ir dando, ¿no? Porque es. se van teniendo muchos y por ahí no va a ser el orden ese que planteamos, va a ser otro el orden porque a medida que se vayan... Este, Este, como que se vayan desocupando se van a ir viendo cómo se va a dar el orden de las charlas Está pero adecuante. bueno, vamos a ir viendo cómo hacemos y igual con esto del coronavirus eh, si, si en mayo no se puede se va a hacer en junio y si en junio no se puede, se va a comenzar en julio esto se va a dar igual Exacto. O sea, cuando, ni bien se pueda, se habilite para poder estar en espacios públicos mucha cantidad de personas eh, vamos a empezar esta formación eso ya ya lo hemos hablado y, y bueno, la idea es que esto se vaya a dar igual en el momento en que sea sea posible. Las vacaciones pasaremos en enero, febrero, en marzo se retomarán las actividades y así hasta completar el año. Perfecto. Jessica, muchísimas gracias y lo vamos a hacer como vos dijiste, vamos a ir haciendo el refresh periódicamente que para eso Radio Kermés es el mejor paño. No, no, ni hablar, ni hablar. Así que toda la cobertura va a ser para Kermes así que bueno, eh, les saludo y bueno ah, tenemos una profe trans también, va Muy a estar bueno. Muy bien, la Está diversidad bueno, otra. la diversidad sí, en, en la formación de formadores y de formadoras, sí. la escuela Dora Barranco desembarca no, sí. en La Pampa. Gracias, Totalmente, Jessica. y aparte de paso podemos exigir el cupo laboral trans, que es lo que estamos pidiendo acá también, así que es como que también vamos a ir exigiendo socialmente a medida que vayamos este, eh, nada o sea, avanzando con la formación, Apuntalaremos esos reclamos también, más vale. Y hablar a nuestros reclamos acá. Bueno, sí, gracias. un abrazo. Gigante. Gracias. Y, y para, para el otro Salud. lado va un abrazo también, un martes virtual <ríe> y un abrazo grande, Jessica. Vale, un abrazo grande, un abrazo. Ahí está Jessica Magio sobre la llegada de la Escuela de Formación de Formadores Dora Barrancos para una educación, para una comunicación con Educación Popular, con los movimientos.